Comença un nou programa de Ràdio Vaga de Totes. Forjando-nos.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 Rubelet. Padre liksom, j' 만든 l'Isません Masellac. Ràdiu va We don't stop, don't stop, mm. don't stop. Ficieron de mí una superwoman renomega en el corazón yo tengo el bastón yo mi tierra desde la luna controlo la marea la situación no me torea mi mente la crea niveles de conciencia, no hay pelea no ahuno tu energía sin salirme de mi centro, te veo lo de fuera porque no, veo lo que por dentro oh. buena noche aquí la en no soy rara soy complicadamente sencilla y estrella brilla porque saco brillos, expresando yeah. sentimientos, manifiesto mi energía allá nadie en sintonía me hace de guía, libre como el viento, desafío al tiempo cercana, lejana clave el movimiento la cuestión de perspectiva, adictiva, como africa activa, cual sativa, oro diamante. Yo, la mina andante, voy por los bombos de mi beat elegante, cada tomo de mi cercana al comunicante. Sagrado sanador, viste mi arte, comparte contacto contigo la clase, espíritu inquebrantable y mis ángeles de batalla vienen de déjate. A veces guerra, a veces más a veces tierra, aquí da mi lema. Prendole fuego al problema. Si la puso no es sano, lo sano a la quema sin pena. Tengo fe, me confío, fuerte como mar hija, y el Maya. Bambia no me puede, caigo a cántaros como chaparrones un río. Y hago uso de mi poder porque es mío. No necesito chito para sentirme rich, ni siquiera huido, para sentirme free, entrar en tu circuito, para sentirme VIP, disfrazarme de marca, para sentirme chic. No necesito maquillarme pa sentirme beauty, pillarme un pedo para sentirme beauty, un... no necesito compañía, pa sentirme chiling, uh -huh. tiranádicos, payamas. Vi disfrazarme de marca para sentirme chic, entrar en tu circuito para sentirme rico, no me hace falta maquillarme para sentirme beauty, ni peinarme un pedo para estar de beauty, no necesito compañía para sentirme chillin, y no un día nadie cos, vos, I am a queen, no necesito tu chito para sentirme rich, ni siquiera who do para sentirme free, entrar en tu circuito para sentirme rich, disfrazarme <rôlepot> sentirme chic, no me falta maquillaje, me pasa el termi beauty, ni piermo peso por su card, por ti, no necesito nada, sentirme chic, no depender de nadie, soy una queen. We we we pa pa pa we we El corazón, Dios, el corazón de Dios se abre como una hermosa vagina, vagina. en <tose> esa vagina. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, los viejos negros los viejos, quieren viejos, que vuelva al barrio, barrio, que vuelva a ser, no, no hablo de nada, hablo de negros, de chicos listos, hablo de gheros. Donde hay me. carencias, todos quieren ser primeros. El pro se fue, nos veremos allá arriba, negro. Yo, yeah, I'm pleased, I your style, your smile, your peace mentality, no mercy on me, I would die, now I can't see, what a king's supposed to be, baby, I feel free, let's take a long walk, around the park, after the dark, find a spot for us to spark, conversation, book, situation, temptation, education, relaxation, celebration, baby, micro, pelos, acabo de tener un tres. Dentro, muy dentro, descubriendo frases a veces no sé por fin lo hago, porque lo hago, me da igual, todo Mr. Pee en el hood con mis negratas, yo, lo hago, auténtico en que meta la pata, me encanta, ritmo, me encanta frase, mafaka, yo, Mr. Pee bailando con la chica flaca, bailando un alz, del swing con chicas blancas, bailamos en el barrio, estoy sonando duro, eso no es que están hablando, que Rompiendo el silencio, ya ves otra vez yeah. Se sí. sí. diu així Vaig yeah. descalz i sóc l'encamp d'aquest tàtic ocupat enmig del rapal És un clam, la via autonomia o birt house, ja veus Suport mutu, solidaritat, aquestes coses ens trobem A cautejaments revolucionaris No Esto es una chorrada, es un mero tránsito Pero hombre, a lo mejor es mejor que eh, ya te lo reconozcan así ¿Sabes? Entonces, ya antes iré para el público uno para presentarlo donde sea Lo digo por cintesa a gente de Barcelona o gente de Madrid que, de, que tú conoces, Que soy es contento, que está ahí, te pongo tú, ¿sabes? la verdad es que yo no tengo un poco de idea de esto de lo álbum, de lado donde de que documentarme Tendría que analizar, ¿no? Sí, Coméntalo con sí. gentes, si mora, porque ya te digo, siempre será mejor poderse presentar después de, en que tenga su entrevista, de curvo, lo que sea, y, y poder llevar un tema de entrevista. yo pues no he estado trabajando en un sitio que me ha puesto eh, no una nómina y puedo ponerlo en el currículum y tal, que trabajo voluntario. M'envia la info. M'envia la info. info lo puedo pasar a, un, a, a la red de correos es más, se podría intentar hacer una red de correo con todo con toda la gente que pueda estar interesado en participar en esto, para poder, eh, no sé, pues eso, clasificar a, a, todo a, el documento, ¿no? o como quieras decir, ¿no? este, pues, cambiar el contenido, como, como todos decidamos, ¿no? De alguna manera hay y no sé. Entiendo sí, lo que yo, te digo. Yo incluso, yo incluso estoy pensando en eh en parar una taleta eh, en el seriamente. que no daría Guay. Eso, eso, eso, eso que acabas de decir es una buena idea solo para poder comunicarte Porque para el conocimiento hace falta la comunicación Entonces ya lo tuyo es que estás hablando una herramienta de comunicación Eso ya de por sí es básico Yo lo apruebo Ya, si quieres empezar a, a, a hacerlo ya Es que mira, hay, a, ver, a ver, aquí hay los ¿Qué tal se dice? ¿Qué tal se dice es la, el audio la, el larga, Sí. No, además, yo conociendo a Celia Casado, mi perfil no somos mate A esto que estamos hablando no, no sirve, claro Y eh, además es que nuestro colectivo La verdad es que lo usa bastante poco Y ya se han además Oye, es gente que tiene Perú que yo conozco Que son negros y mulatos Pues o sea, se usa el Twitter una forma muy, muy rarita Sí, ya, yo soy un poco rarito Con el, con el Facebook, de hecho es una locura muy loca Pero bueno, supongo bueno, que me ha tocado Ha sido necesario para equipo al final ya, ya, Digamos, ¿no? Digo, Deu dona para no Oye, ¿me, ¿me puedes pasar tu face? ¿Me puedes pasar tu face para buscarte y así poder añadirte con una compañera de Madrid que está en la Complutense, que está trabajando, ella es profesora de la educación y está la pedagogía sin visibles. Creo que... Me, es que además me está preguntando por lo de la cátedra y ella quiere decir que está como como interpelándome con el tema de jornada. Vale, te voy a pasar de seis, pero ya te digo, no te voy a pasar de seis personales. Te voy a pasar de seis de mi proyecto. Vale, eso. Vale, y pero... Vale de, acuerdo, vale, de acuerdo, de acuerdo, vale. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, vale, de acuerdo, de acuerdo, de de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, fenomenal, vale, pues cuando quieras, brother, yo es que, tío, tengo que darme una ducha para venir a alguien, un compañero, y necesito parar un poco, vale, Vale, oye, brother, que nos vemos, que la otra tía sigue en línea. Sí, eh, escucha, antes de meterme en la ducha, me gustaría que me, me lo, lo hagas ya, de eh, pasarme la movida o, bueno, lo que sé. Se llama, si quieres, te, te paso su... Claro, tengo el contacto de ella, bueno, eh, no te preocupes, ya ya se lo paso. Venga, vale, venga. Nos vemos, tío. Un abrazo. Brother, hasta ahora, chao. Blanca. <risa> Bueno, bueno, y primero muchas gracias a toda la vida académico, a todas las personas que han asistido aquí a este evento tan importante. Estoy muy a si es poco rebelde así que voy a leer un poco más. Estaba hablando de que es interesante, es muy importante que hay habido algo que, decir que desde el ámbito académico poder exportar afuera. Eh, yo nunca he ido al ámbito académico, nunca he en la universidad. Realmente siempre he sido bastante... Realmente he estado en las clases, no sé si hay algunos criterios de, de, de educación. en Los profesores en las escuelas, como bien dicen otros, me conseguí, están infrabarrando siempre infrabarrando sus esfuerzos, pero puedes entrarme como profesor. Entonces, se ven ustedes muy guapos, están muy bien y me alegro mucho de verles. Vosotros, pues es ustedes, muy cimarrones. Podría citar algo de Amiri Baraka, que habla sobre morenos, hermanos morenos, mulatos y negros. Pero también puede citar una frase de Obiara que dice que usted tiene derecho a permanecer negro e ignorante versus tiene derecho a autoformarse y educarse. ¿no? Entonces, yo toda la referencia que he pedido de, de, de la negritud, de afrocentrismo no ha sido porque realmente hubiera tenido el derecho o hubiera tenido la, la oportunidad de poder cursar ¿no? sino que por mi misma rebeldía de, de niño del gueto dije, el gueto europeo, el gueto europeo ¿no? mucho respecto a la gente que viene de países donde la realidad es mucho más difícil pues me tuve que ver en momentos ¿no? de activismo de, de rebeldía, de base civil no como como bien se se, con, se consagra no sé Se, se forman esos movimientos en otros países donde acaba de llegar, ¿no? que dicen ¿no? que estamos aquí y, y, y lo hemos hecho entonces ¿no? yo me pregunto claro, del 2009 al 2013 ustedes consiguieron que tantos estudiantes pudieran entrar a las escuelas y es algo que aquí mmm, es muy importante que la mayoría de los, de los jóvenes negros digo jóvenes negros porque usted no vea que pedimos que los llevamos mulatos hijos de padre negro, madre blanca o los que viven de países sudamericanos ¿no? por eso al final es mejor decir somos negros todos porque todos estamos en el campo negro ¿no? entonces debido a que hay mucho clasismo porque si sí hay mucho clasismo negros es que gente que somos pobres, gente con estudios gente de las facultades gente que eh, está en la vida de la política gente que está parada ¿no? claro, hablar de, de, de esclavitud en términos de reparación quizá la palabra reparación no depara tanto no sé cómo, cómo, cómo no sé cómo hicimos en el 2011 aquí cuando se aprobó la PNL sé que es importante repararse ¿no? en la educación ¿no? y claro es, es, es difícil, sobre todo cuando quieres centrar en la cuestión en que eh, nosotros estamos aquí decidiendo cuál sería el mejor futuro para la educación de nuestros pequeños y el resto de personas Pero un común a nosotros está encerrado en una cosa que se llama el CIES, el Centro de Internamiento para extranjeros Como si siguieran siendo los mismos esclavizados a los que nos cogieron anteriormente en nuestras tierras. Entonces, claro, yo me pregunto, desde la facultad, no sé, porque en ámbitos de activismo hemos creado cooperativas, hemos ocupado casas, hemos... No sé pues si es lo que hiciera falta, ¿no?, eh, cursos, cursos, de, cursos, de, sí, sí, cursos fuera de la academia, ¿no?, para que la gente intentase, ¿no? intentase o estimular un poco lo que es la conciencia negra, conciencia base civil. ¿Qué hace la, la facultad para poder abolir los centros y saneamiento de extranjeros? Que es el mayor ejemplo que se le puede dar a la persona blanca que convive aquí con nosotros para, ¿no?, que bueno, el esclavizados, el esclavos, no porque se está normalizando tanto el movimiento del cierre de los pies que hasta las mismas personas negras ya no quieren ni participar, Muchas gracias. gracias. Soy yo quien popular que sí, sí, proponer que lo que quiero llamar el programa internacional de, de diseño. Los, los oradores se concentran en tres o cuatro o dos proposiciones concretas que están las gestiones principales, las temas que debemos explorar, profundizar, escuchar traducciones de vida durante este diseño. Pero no retornar a la analización. La analización va a ser Il se demande comment ça. Une proposition concrète. Mais la principale question que nous devons tout et que ça Pas la vision. C'est moins pas. Qu'est-ce qu'on deberíamos dar gracias de haber nacido en España, o eso dice la gente, joder, a mí no me engañan, cómo van a estar contentos la carnaza entre pirañas, niños enifando pólvora con coca en gambia, estáis jodidos cuando nada cambia, el destino de vuestra ignorancia es la intolerancia, cansancio en consecuencia, conciencias sucias, infancia jodida por desahucios y denuncias, la noche iluminada por sirenas de ambulancia, never change, sigue la constancia, no hay medias tintas para quitarte las medias preciosas, Tengo las huellas en comisaría y no en una baldosa. Orden de busca y captura, maderos en casa. Quieren guasa, guasa, buscan guasa, guasa. Mariposa y siete muelles que se clavan en tu espalda. Desde el portal 14 hasta la calle Salamanca. Nuestro rap salió del lodo y en el barro ni se mancha. Si se trata de música, jugáis en nuestra cancha. Se apuesta con la vida, así que no existe revancha. Desde los más del odio, expreso problemas en folio. Si fumo porque me agobio, la calle es mi territorio. Tócame y directo hasta muchos cabos que atar, mil cuentas que saldan dinero hay que buscar no me puedo parar vengo desde abajo chico no me pueden juzgar el pasar hambre hace volverte un hombre aunque sonría vivo con un dolor enorme siempre las cosas se pagan tarde o temprano y si no soy será cuando te coman los gusanos Tú tranquilo que a los nuestros no fallamos no. llegamos coronamos rengorosos somos eh no olvidamos por eso los chicos del infierno no llamamos han cambio las cosas los niños han crecido sabiendo que la droga y quién te pega un tiro madrid te consume si no te das un respiro los hombros cargados tengo la ciudad encima yeah. Bandejaslas, son pantomimas. Joden mi pureza echando su silocaína. Vigila tus espaldas, a ojos en cada Porque sabe cuándo empieza, pero no cuando termina. FL, Sobrepasando la delgada línea roja Escupiendo balas rezadas Como maras alba chuchas Lo que toca se queda Fundizando las ideas ya poco nos frena FL no fanfarronea Poniéndolo en níquel que sepan que la crema Toma prueba Por mí podéis chindar Con vuestras frases feas Es la panacea Empieza la odisea FL represento Parla de aquí a donde sea Más que hacerlo guapo Lo que importa es dejar huella Vaya Todos tenemos taras Para que darle más vueltas Para que tantas barreras ser o no seres, ruina otro nivel sé que el error fue volver a llamarte vivo en un constante martes 13 inspiro odio, golpeo con arte, mi arma de fe donde se hunden los cobardes, aprende de los niños, ellos saben saben mirar sin prejuicios a los hombres, sin maldad ni rencor, ¿me entiendes? pronto las máquinas se harán con las mentes, yo dios en cada ser los filos en lo que hay que hacer en a mi revólver, Ardo por dentro col pueras toi bien jo. Quien és si el dinero és el juezce?